Signo lunar Virgo. Llegó la luna nueva en Aries y para ti es el comienzo de un nuevo ciclo en el área de compromisos, tanto económicos, bancos, facturas, convenios, hipotecas, herencias, como en lo emocional. Y ahí tiene mucho que ver tu vida íntima y enfoque sexual. Seguidamente empieza a entrar energía en Tauro. Durante martes, miércoles y jueves, La luna se unirá a Urano, Venus irá poquito a poco. Mercurio y el Sol lo harán el día 19 de abril. Esto, desde luego, supone una explosión de energía que viene en plan Uranazo y que no es otra cosa que sacarte de cierta zona de confort a la hora de manejar tu evolución. Tauro para ti es esa zona que simboliza el extranjero, otras culturas, expansión mental. Estudios y asuntos legales. Si has leído la publicación Preparándonos para los Uranazos, habrás visto que todo lo que Urano toca también repercute a la zona de Acuario, que para ti es tu zona de rutinas diarias, cuerpo y salud. Si unimos esta información, ya te haces una idea de por dónde vienen esos cambios que tienen que ver con forjar un nuevo camino. Que no tiene nada que ver con lo que venías haciendo o desde dónde vienes. Con Venus, la economía tiene mucho que ver y esos deseos de poder administrar tus gastos e ingresos de otra manera. Si traes entre manos asuntos legales, vienen noticias que fomentan tu nuevo camino hacia otros derroteros muy distintos. También podría tratarse de actualizar la vida laboral para que facilite tus horarios. El tema va de crecer y de evolucionar. Durante jueves, viernes y sábado, con Luna en Géminis, será el momento de desafiarte y poner en marcha todas esas expectativas que afectan a tu profesión e imagen pública. Marte ya transita por los últimos grados y eso es sinónimo de saber hacia dónde dirigir los nuevos compromisos, tanto económicos como íntimos y sexuales, de los que te he hablado al principio. Júpiter clama por otro estilo de vida, por otra forma de organizar tu día a día y, sobre todo, por otros hábitos en el cuidado de la salud. Así que a por todas, aunque pueda parecerte todo un reto. Exparejas o grupos de amistades o profesión vienen con nuevos acuerdos, así que durante sábado, domingo y lunes serán días en los que pondrás a prueba si esos proyectos te hacen sentir cómodo o no. Debes pensar que te estás liberando de un antiguo estatus y que es importante que no te aferres a ningún sentimiento de pena. Al contrario, es el momento de dirigirte hacia lo que te gusta, cambiar tu ambiente circundante y rodearte de personas que te aporten, no que te resten. Mira e l futuro y dibuja tu ruta, porque te diriges hacia ella. Y para eso llegará la primera luna, cuarto creciente en Leo. Para acabar con aquello que necesita de un final, porque tu vida ya es otra. Leo, para ti, es zona de karma, así que déjate llevar. La segunda luna cuarto creciente, aquí en Leo, será en un mes, así que tranquilo a la hora de drenar todos esos sentimientos que ya te desbordaron. Limpieza de karma, mi querida luna virginiana, y en la que te aconsejo que tengas muchos momentos contigo mismo. Toda esta energía viene a ajustar tu filosofía de vida y tu escala de valores. Por eso abre tu mente y traspasa límites tanto mentales como emocionales.